Instituto Salesiano Fray Pedro de Gante. Dirección: Medellín 504, Centro, 28000 Colima, Colima, México. Teléfono: 013123120190. Institución educativa formadora de valores. El modelo educativo salesiano marca los grandes rumbos de una institución cobijada por el carisma de Don Bosco y Madre Mazzarello. Debido a su naturaleza y finalidad, se convierte en la estructura con la que se aborda la realidad juvenil, facilitando su comprensión y comportamiento.